¿Por qué se avanza la fosilización, Que es necesario, digo, porque obviamente la, com la, com la quema, la combustión de, de combustibles fósiles, básicamente... Eh,